me dio dos extra cuando me entregó la mía. Emilia bebió un sorbo de té, todavía estaba demasiado caliente. O sea que tienes tres tortas. Fantástico, pensó Emilia. Y su hijo dijo, te estoy mandando una foto de ella. Ella. Se refería a la torta o a la mujer. Emilia oyó un VIP, miró el teléfono y abrió la foto. La mujer era una morocha grandota y robusta, parada en la puerta de una casa de campo. Parecía tener la misma edad de Emilia. Fue cocinera toda su vida, dijo su hijo. También en la Guerra de los Balcanes, cocinaba para la guerrilla croata. Te mando otra foto, mira. Emilia escuchó un bip más y decidió no abrir la nueva foto. Podía ella mandarle un regalo ahora, casi una semana después. Es de los 90 en Ravno, buscando minas antipersonas con dos soldados. No es fabulosa. Viste las botas de campaña que tiene. Desde cuando su hijo pensaba con semejante entusiasmo en las mujeres trabajadoras como si ella nunca, en toda su vida, le hubiera cocinado nada. O es que el sacrificio solo valía si tamizabas la harina en el medio de una guerra y con un par de botas de hombre. Cuando al fin cortaron, Emilia se quedó un rato mirando la formica de la mesa. Aunque pensó en irse a la cama se sentía demasiado despabilada. Llamó a Gloria y le contó lo que su hijo acababa de confesarle. Gloria había comprado un Kentucky para su nieto y les gustaba intercambiar anécdotas. Se habían visto en nataciones a mañana pero... Como Inés ya no soportaba escucharlas hablar de los Kentukis, ellas se hablaban por teléfono y dejaban los ratos de natación para la política, los hijos y la comida. Si algo importante pasaba con sus Kentukis, se despedían frente al portón del club haciéndose señas a escondidas de Inés, prometiéndose llamarse en cuanto estuvieran solas. Era divertido, y más de una vez aprovechaban para hablar también de Inés, a la que querían muchísimo, por supuesto, pero a la que últimamente 89 notaban muy conservadora. Al final como había dicho Gloria en su último llamado, o te modernizas o la vida te pasa por encima. Le había contado a Gloria lo que había pasado con el alemán. Lo del sexo, lo del dinero que sacó de la billetera de Eva y cómo la corrió como si ella fuera una gallina por el living y la metió debajo del chorro de agua. Gloria creía que se había salvado de milagro, una vecina había perdido a su Kentucky lechuza dejándolo en el baño cuando se duchaba. Usaba el agua demasiado caliente, había que decirlo, Quizá el vapor era peligroso para los modelos de animalitos que no eran originarios de zonas tropicales. Pero esto que dices de tu hijo, no termino de entenderlo, ¿qué es lo que te inquieta tanto? Preguntó Gloria al teléfono. Emilia pensó en la última foto que el chico le había mandado, en las botas de guerra de la mujer. No sabía qué era realmente. Cómprate uno, dijo Gloria. ¿Qué solucionaba eso? No iba a comprarse un Kentucky. No era ese tipo de persona y además no tenía el dinero. Son carísimos, dijo Emilia. Hay gente que los vende usados en Internet. A mitad de precio. Te acompaño a buscarlo. No quiero algo que alguien ya no quiere. Además, yo no soy de las que quieren, tener, dijo, pensando en las botas de la mujer del Kentucky de su hijo. Yo soy más bien de las que, son. Lo pensó durante ese día, y el siguiente. El jueves, antes de conectarse a Erfurt, paseó por algunos clasificados. No había muchos, pero había. La gran mayoría estaban anunciados en la sección de mascotas y de tanto ver fotos de animalitos Emilia se preguntó si no sería mejor adoptar un perro o un gato, aunque era cierto eso de que un Kentucky no ensuciaría ni dejaría pelos, y que no había que sacarlos a pasear. Después de un gran suspiro cerró el explorador y conectó el controlador del Kentucky. Klaus estaba circulando otra vez por la casa. Emilia se enderezó en su silla y se acomodó los anteojos. Se enfocaría en Erfurt y en la chica, que no estaba llevando su vida nada bien de su propia vida y de la de su hijo se ocuparía más tarde, tenía todo el tiempo del mundo. 90 era una revolución. Lo importante se lo explicaron bien clarito y el resto lo fue entendiendo él solo. Era un plan que el chico del anillo había ideado durante meses, desde la primera vez que vio a un Kentucky en una vidriera. Marvin no había sido raptado, sino liberado, lo supo al día siguiente, luego de pasar toda la noche en vela mordiéndose las uñas en su cama. Cuando al fin regresó del colegio, corrió al estudio y prendió la tablet. Despertó al Kentucky rezando bajito el Padre Nuestro, y entonces Dios, que ya empezaba a revelar qué era bueno y qué era malo para Marvin, iluminó la pantalla. El salón de baile brilló en cada píxel y cada píxel se reflejó en sus ojos. Estaba sobre un cargador. Estaba vivo. Tuvo que moverse un poco, salir de lo que parecía ser una caja, para alejarse y descubrir dónde estaba. Contra una de las paredes del salón de baile, doce casilleros de madera se alineaban justo debajo del espejo. Dos estaban ocupados, Un topo en uno y un panda en otro, casi en la otra punta. Los Kentucky se esperaban dentro de su puesto con los ojos cerrados. Su dragón cerraría los ojos cuando él no estaba. El chico del anillo lo vio moverse y se acercó. Tenía unos cartones en la mano, se agachó frente a él y le mostró uno. Era un cartel del tamaño de un libro. Arriba llevaba el número uno. Abajo, en inglés, decía: manda un mail a esta dirección. El chico dio vuelta el cartel, del otro lado había una dirección de correo. Se quedó estudiándola y se dio cuenta de que el chico podría bajar el cartel en cualquier momento, así que soltó la tablet y revolvió sus cuadernos como un loco, buscando con qué anotar. Tomó nota de la dirección de mail, abrió su casilla, escribió, hello, y mandó el mensaje. Al terminar dio un paso breve hacia atrás con el Kentucky. El chico bajó el cartel y subió otro. Este llevaba el número dos. Evidentemente, todo estaba pensando y preparado, quizá otros kentukis de la sala habrían pasado antes por eso. El segundo cartel decía, espera. Marvin esperó. El chico se alejó escribiendo en su teléfono, un Kentucky Conejo le seguía el paso a cada movimiento. Enseguida Marvin recibió un segundo mensaje en su casilla. Instala este programa. 91 venía adjunta una aplicación. Marvin miró la puerta cerrada del escritorio y no lo pensó dos veces. En menos de un minuto la instalación estaba en proceso. El controlador se cerró y cuando volvió a abrirse tenía una ventana de chat a la derecha de la pantalla. Había mensajes en idiomas extrañísimos. No había ninguno en español, pero entendía los que estaban en inglés. quiticero 3 iguala en Nisna vigésimo cuarto, me debes dos dólares quinco iguala y por último, las sardinas. Eso sí que no el Coyillo te iguala acá, 5. Entrando a Kinko iguala para eso me fui de casa de mi madre, no. El Coyillo te iguala cirugía. sacó un riñón y los veo más tarde quiticero 3 iguala, emoticón no cara sonriente. Marvin oyó otro mensaje entrar a su casilla. Era una confirmación de ingreso al Club de Liberación. «Aquí estás ahora», decía más abajo, con un link a Google Maps. Estaba en la calle Prestebans Bay en 39, de Honningbag. «Honningbag. ¿Dónde quedaría eso?» Abrió un mapa en la tablet y lo localizó. Era lo más al norte que se podía estar en Europa. Estaba rodeado de nieve. En la pantalla, el chico volvía a levantar un cartel. El número 3 decía, «Elige un apodo y mándalo al correo». Marvin lo pensó un momento. Tomó su decisión, la escribió y la mandó. «Bienvenido», decía la tarjeta número 4. Y luego el chico le dio vuelta, Tukentuki Kentucky ha sido liberado». Kinko y Kitty 03 lo saludaron en el chat. Su nickname parpadeaba esperando una respuesta. Se animó, no dragón igual a Hello. Kitty 3 igual a me encanta tu Nick Snow Dragon. El resto también festejó. Un tal Tunumma 83 se sumó a la conversación y una cascada de preguntas mantuvo a Marvin ocupado un buen rato. Nadie sabía dónde quedaba Antigua ni dónde quedaba Guatemala, así que mandó un link. Dijo su edad y el nombre de su colegio, y aclaró que no tenía madre, ni hermanos, ni perro. Tunumma 83 iguala, pero esto vale x3 estás en el club de liberación, hay usuarios que morirían x estar en tu lugar. Marvin no terminaba de entender de qué se trataba ese club. Al día siguiente en el primer recreo del colegio, luego ogleó con sus amigos. Su club no estaba por ningún lado. Había otros, todos pequeños e improvisados, parecía algo que se hubiera inventado la semana anterior. A alguien se le había ocurrido que maltratar un Kentucky era tan cruel como tener un perro atado el día entero bajo el sol, incluso más cruel si se consideraba que, del 92 otro lado, había un ser humano, y algunos usuarios habían intentado fundar sus propios clubs y liberar Kentukis que consideraban maltratados. ¿Pero por qué querría un Kentucky que lo liberaran? No bastaba con desconectarse uno mismo y listo. Sabía que la libertad en el mundo Kentucky no era la misma que en el mundo real, aunque esto tampoco ordenaba las cosas y se caía en la cuenta de que el mundo Kentucky también era real. Y tuvo que recordarse que él mismo había ansiado su libertad sin pensar ni una sola vez en la posibilidad de apagarse. Había clubes como el suyo incluso en Guatemala, listaban todo tipo de abusos, abusos en los que Marvin nunca hubiera pensando. Y se sorprendió cuando sus amigos le señalaron el ítem de, encierro o exposición para promociones comerciales, y todavía tuvieron que explicarle que eso es lo que había pasado con la vidriera en la que había vivido casi dos meses. Había vivido casi dos meses dentro de una vidriera. Pensó en todas las veces que el chico le había golpeado el vidrio y había escrito los mensajes de liberación. Y aún así, la mujer seguía pareciéndole a alguien confiable, alguien que nunca hubiera querido hacerle daño. Los días siguientes los pasó investigando el lugar y conociendo a sus compañeros había cargadores en cada rincón. Había un agujero que el chico había hecho en la puerta de entrada al salón, con una cortina de plástico para que la calefacción no se escapara cuando los Kentucky's entraban o salían. Más de una vez alguno quedaba trabado y chillaba para que alguien fuera hasta ahí y le diera un empujón. A veces Snow Dragon salía de excursión. Daba vueltas a la casa y se movía en la, zona segura, que era un radio de dos kilómetros que el chico le había enviado marcado en un mapa, dos kilómetros que básicamente consistían en salir al otro lado del pueblo donde los pocos habitantes que circulaban a esa hora de la noche sabían de los Kentuckys, aunque Marvin no creía que supieran sobre el club de liberación, y se cuidaban de no pisarlos con los coches ni pretendían ya llevárselos a las casas. El chico se llamaba Jesper y era hacker, DJ y bailarín. Siempre lo acompañaba alguna chica. Ellas iban y venían, entraban hechas una bola de abrigo, pero dentro esquivaban los Kentuckys con ropa suelta y liviana, y Marvin se quedaba mirándolas, encantado. Si les golpeaba los pies, A veces se agachaban frente a él y le rascaban la cabeza. Tenían los ojos claros y la piel muy blanca. Jesper no les prestaba demasiada atención, iba y venía constantemente ocupado, tenía muchas cosas que hacer. Si le depositaban 45 euros en su cuenta, pegaba a la espalda de los Kentucky's una alarma que podía activarse desde el controlador. Entonces, si el Kentucky estaba en peligro y la 93 alarma se activaba, una sirena sonaba dentro de la carcasa del Kentucky para llamar la atención sobre lo que fuera que estuviera pasando. Y mientras, lo más importante, un localizador se activaba y marcaba en el mapa de Jesper donde estaba el Kentucky en apuros. Un par de días antes, a las 3 de mañana, un tal Z o dos besos se había quedado trabado en un charco de hielo. Si no hubiera sido por la alarma no le habría alcanzado la batería mucho más tiempo y lo habrían perdido. Jesper lo sacó del hielo solo siete minutos después de activada la alarma, lo que confirmaba su lema de que el servicio que ofrecía él era más rápido que el de una ambulancia. Marvin le transfirió los 45 euros para una alarma. No era tanto dinero para las ventajas que obtenía y todavía quedaban ahorros en la cuenta de su madre. Kiticero 03 y el gaucho R.A.B.I.O.S.E.O. tenían una cámara sobre la cabeza que les permitía grabar la experiencia a las 24 horas del día, los vídeos iban directo a los discos de sus casas. Jesper trabajaba ahora en un drone para Kitty 03. Kiticero 3 tenía dinero y quería comprarlo todo, Jesper estaba, básicamente, a su servicio. En antigua, sus amigos habían localizado a Jesper y lo seguían desde sus redes sociales. Muchos de sus inventos y aplicaciones eran ideas que se compartían entre clubes, y Jesper había subido un vídeo de su salón de baile cuando, unos días atrás, seis de sus Kentuckys habían estado jugando un juego de pelota. Era precioso ver al fin ese mundo que Marvin siempre recorría de noche y que parecía tanto más amplio y cálido con luz natural. En el minuto 2 y 19 se veía a su Kentucky dentro de uno de los casilleros para dormir. Los chicos le mandaron el link y Marvin se pasó la tarde viéndolo una y otra vez. Aparecía con los ojos cerrados y Marvin creía que era algo tan dulce, que hubiera pagado todo el dinero que quedaba en la cuenta de su madre para que Jesper se lo mandara por correo a Antigua y poder abrazarlo. En las noches siguientes había vuelto a nevar y Snowdragon había salido a la zona segura para ver el espectáculo bien de cerca. En realidad, lo que quería Marvin, aún más que abrazar a su dragón, era estar muy cerca de la nieve, hundir al Kentucky en un tumulto bien blanco y espumoso. Era una desilusión ver cuán rápido se derretían los copos apenas tocaban el piso. En el chat del controlador, kiticero 3 quiso saber si su obsesión con la nieve era algo que tenía que ver con su madre. Él había contado muchas cosas, y ahora ellos sabían más de Marvin que su padre, o que la señora que cuidaba su casa en Antigua. Sus nuevos amigos eran gente grande que vivía en ciudades que él nunca había oído nombrar, pero que había buscado y 94 encontrado, y marcado en su mapa de geografía para que sus amigos del colegio pudieran entender de un vistazo el tipo de amistades que él tenía. Una noche salió con kiticero 3 a dar una vuelta alrededor del salón. Había un chancho en la casa de atrás del salón de Jesper, y cuando los veía, el chancho siempre gritaba. A Kiticero 03 le encantaba, salía a verlo cada día y le había ofrecido a Jesper 300 euros para que lo comprara, lo mantuviera en su terreno y se asegurara de que nadie lo hiciera al horno. Kiticero 03 se había informado bien y decía que 150 euros era lo que te pagaban por un chancho de esos en un matadero, ella ofrecía exactamente el doble. Pero Jesper decía que sus negocios solo incluían cuestiones con Kentucky's, Para la compra y venta de animales de granja tendría que buscarse a otro empleado. Snowdragón charlaba mucho con Kitty 3. Aunque el chat era abierto los mensajes no tenían historial, así que si ellos eran los únicos conectados tenían cierta intimidad para hablar de sus cosas. Marvin le contó más sobre su madre y Kitty 03 dijo que era la historia más triste que había escuchado en su vida. Kitty Zero3 igual a del 1 al 10 ¿Cuánto Cure es tocar la nieve? Snodragon igual a 10 Kitty 03 igual a es lo cuyo quiero al chancho. Habla con Jesper. Paga X lo Q quieres para eso es el dólar dólar dólares no Dragon igual a pagar P barra Q. Kiticero 3 dijo que Jesper podría construir lo que fuera que él necesitara. Con una extensión de batería y algo para andar en la nieve podría llegar a cualquier lado, quién sabe, quizá era cuestión de preguntar. Así que Marvin le pidió a Jesper un presupuesto. Le explicó lo que necesitaba. Dos horas más tarde tuvo una respuesta por 310 euros podía colgarle en la espalda una extensión de la batería y calzar sus pequeñas ruedas en una base todoterreno, le mandó un link para que viera de qué estaba hablando. Pensó que el Kentucky, con tantos accesorios, se parecería más a un astronauta que a un dragón, y que con poco dinero más podía comprarse un Kentucky en Antigua y convertirse él mismo en amo. Aunque tener un Kentucky implicaría para él seguir enclaustrado en su casa, y en cambio él era un Kentucky liberado. Con los accesorios de Jesper podría salir a donde fuera que se le diera la gana, hacer largas excursiones por un mundo en el que se podía vivir sin bajar ni una sola vez a cenar, de hecho, podría vivir sin comer en absoluto, y tocar la nieve el día entero, cuando al fin la encontrara. Salvando unas monedas, 310 euros era casi todo lo que quedaba en la cuenta de su madre. Aceptó. Transfirió inmediatamente el dinero y una media hora más tarde le escribió otra vez diciendo que todavía tenía 47 euros más, el saldo exacto que quedaba en la cuenta, y que se los transferiría también si enviaba un ramo de flores a la casa de electrodomésticos. Tenía que ser un 95 ramo de flores muy grande. A Jesper le pareció bien. Dijo que estaba con muchos pedidos, que le tomaría al menos una semana y que lo mantendría al tanto. Marvin le escribió agradecido, los tiempos le parecieron bien. Solo tenía un pedido extra. Podría agregar al ramo una tarjeta. El mensaje tenía que decir, querida ama, quise ir todavía más lejos. Gracias, es no dragón. 96 no es pecado comprar 20 tablets por semana, pensó Grigor, aunque al ritmo que iban las cosas, era mejor no levantar sospechas. Bajó por Ilica, hacia Gelaya. Era un tramo largo para hacer a pie pero necesitaba despejarse y siempre le había gustado surcar la ciudad siguiendo el trazado de los rieles del tranvía. Una vez en la plaza, tendría siete lugares distintos donde comprar. Los repartidores de los sitios online donde solía adquirirlas empezaban a repetirse y Grigor decidió que, Mientras planeaba un nuevo método, no estaba mal salir el mismo a comprarlas. Se llevaría dos por local. Sacaría las tablets de sus cajas y las guardaría en la mochila. Si lograba comprar 14 tablets sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo, tendría solucionada la semana. Nicolina, la chica del segundo C, estaba ayudándolo a administrar los Kentuckys. Hacía tiempo que, una o dos veces por mes, se paraba frente a la puerta de Grigor con un tupper de comida y tocaba el timbre hasta que él o su padre atendían. «Para que no extrañen una buena comida», decía cuando extendía el túper hacia ellos. «¿Por qué extrañarían ellos una buena comida?» Grigor creía que estaba un poco enamorada de él, así que la evadía siempre que le era posible. Una tarde la encontró saliendo de su casa con la cara roja como un tomate, era evidente que había estado llorando. Llevaba algo envuelto en una bolsa negra, del tamaño de una sandía. Grigor le preguntó si estaba bien, solo porque ignorarla habría sido demasiado descortés, y entonces ella se echó a llorar. ¿Qué pasó? ¿Qué otra cosa podía preguntar? Ella lo abrazó y escondió la cara en el pecho de Grigor, sin soltar nunca la bolsa. Luego se apartó y la abrió para mostrar su interior. Era un Kentucky. «Está muerto», dijo ella, la voz volvió a quebrársele, «mi osito». Había salido el viernes a visitar a su madre. Como había horneado masitas y se le habían quemado, dejó la puerta de la cocina cerrada, para que el olor no invadiera todo el departamento. Después encontró a su madre con una gripe feroz y decidió quedarse con ella el fin de semana. —Noventa y siete, no entiendo, dijo Grigor. Su cargador estaba en la cocina, no te das cuenta. Golpeó tanto la puerta que hasta dejó una marquita azul en la madera. —Él es azul, ¿ves?, dijo ella volviendo a abrir la bolsa y tocando suavemente su felpa. Grigor vio que los ojos del aparato estaban cerrados y se preguntó si habría sido un detalle de último momento del usuario, o si estarían programados así, para morir humanamente puedo. Preguntó Grigor. La chica se quedó mirando dentro de la bolsa. Grigor metió las manos y lo sacó. Era la primera vez que sostenía un Kentucky. Los había visto decenas de veces pero nunca había levantado uno con sus manos. Te lo compro. La chica lo empujó. Los muertos no se compran, dijo, ofendida. Atinó a sacarle el Kentucky y él lo apartó delicadamente. ¿Necesitas trabajo? Preguntó él. Siempre. Aunque no dijo nada, Grigor se preguntó cómo habría hecho entonces para comprarse un Kentucky. La invitó a pasar a su casa y le mostró su habitación repleta de tablets y planillas. Le explicó qué hacía, cuánto ganaba y qué porcentaje estaba dispuesto a darle si ella lo ayudaba a mover los Kentucky activos media jornada al día. Le habló sin soltar nunca el Kentucky. Ella sentía Si su mirada se desviaba a los osito los ojos volvían a llenársele de lágrimas. Cuando aceptó, Grigor dejó el Kentucky sobre su escritorio y le preguntó si estaría dispuesta a empezar esa misma tarde. Ahora pasaban juntos casi todos los días. Esa mañana era la primera vez que la dejaba sola en su habitación. No era su novia y, sin embargo, Grigor pensó que era lo más parecido que había tenido a una novia en toda su vida. Su padre creía que estaban teniendo un romance y no entraba más a la habitación. Si abrían para ir al baño o salir, encontraban los yogures en una bandeja en el piso. La chica estaba encantada con su nuevo empleo, trabajaba con mucha concentración y hablaba lo mínimo necesario. Ella se ocupaba de gran parte de la manutención de los Kentucky ya activos. Él seguía tomando las notas de cada caso, gestionaba las ventas y establecía las nuevas conexiones. Le gustaban esos primeros minutos de incertidumbre, deambular en sitios absolutamente nuevos. Más de una vez, cuando establecía una conexión nueva, encontraba en algún rincón un viejo Kentucky desactivado. No había visto nada parecido en las primeras semanas de 98 trabajo, pero había empezado a ver algunos de estos dispositivos ya usados y descartados en las nuevas conexiones. Los había rotos, aplastados, desteñidos. Casi siempre tenían los ojos cerrados. Quizá los desechados impecables eran los que más lo inquietaban. ¿Qué los habría llevado a desconectarse? O ese que vio una vez tras una semana de conexión en el sur de Kioto, husmeaba bajo una cama matrimonial y encontró un Kentucky destrozado, literalmente hecho pedazos, como si un perro hubiera corroído sus plásticos, felpas y chapas por días, un trabajo animal en una casa en la que, al menos desde que él se había encendido, no había visto pasar ni una sola mascota. Pronto la calle se convirtió en peatonal y se abrió a la plaza. Grigor entró primero al Tisac Media. Compró tres tablets y pagó en efectivo, después cruzó hacia el segundo negocio. Tomó otras tres tablets y fue hacia las cajas. La vidriera lateral estaba repleta de kentuquis y todo tipo de accesorios. Se enchufaban al puerto USB y, con arneses que incluso simulaban ser manatous que salían del propio dispositivo, podías hacer que tu Kentucky te iluminara el camino con un LED, te ventilara o hasta empujara amiguitas de la mesa con un pequeño cepillo. Todo se veía demasiado colorido y de mala calidad. En el mostrador de la cajera un Kentucky llevaba una bandeja plástica agarrada con un arnés a la carcasa. Cuando la mujer le dijo a Grigor la suma el Kentucky se acercó hasta Grigor y ronroneó. Grigor puso el dinero sobre la bandeja y el Kentucky se alejó hacia la mujer. —Son buenos Kentuckis dijo, señalando su vidriera, «De acá salieron muy buenos peluches, la verdad». Sonrió orgullosa y le guiñó el ojo. Grigor tomó el vuelto de la bandeja, agradeció y salió. Incluso si fuera posible seguirles el rastro a sus dispositivos cómo podría saber que esos usuarios asignados se estaban comportando. En el cuarto negocio la mochila ya pesaba una tonelada. «Regresaría por más en la semana», pensó, y volvió al departamento antes de lo previsto. Saludó a su padre, se entretenía con el 2-0 de Dinamo contra Agduke Split, y fue directo a su cuarto, donde al fin soltó su pesada mochila sobre el escritorio. Nicolina estaba inclinada sobre siete tablets. Había acomodado la mesa de la cocina contra la otra pared del cuarto. Su vestido mostraba las cuatro primeras vértebras de su columna y Grigor se quedó mirándolas como si hubiera descubierto una parte del cuerpo en la que nunca antes había pensado. Algo en la forma de esos huesos le recordaba la vieja excitación del terror que le producía alguien cuando era chiquito. Y a la vez, De una manera insólita, al terciopelo suave e invisible del cuello de su madre. 99. Los dedos finos de Nicolina iban y venían de una tablita a otra, arrastrando tras de sí unos brazos pálidos y flexibles, como los tentáculos de un pulpo. ¿Cómo había podido trabajar tanto tiempo solo? Hola, dijo Grigor al fin. Lo asustó la timidez de su voz en su propio cuarto. Todo olía bien, todo estaba en orden. Nicolina se hirvió en el minúsculo banquito que él le había asignado y lo miró. Hola, Jefe, dijo, sonriendo. Y un segundo después el pulpo estaba otra vez de espaldas, hundido en sus otros mundos. Cien sus dos hijas se plantaron frente a la góndola de los Kentucky. Estaban en el supermercado, unidas por primera vez en un berrinche conjunto. La más chica cumpliría cuatro en unos meses y quería su regalo por adelantado, la más grande decía que el Kentucky le serviría para estudiar, que alguien en su grado ya tenía uno y le ayudaba con la tarea. Al final acordaron comprar uno para las dos, un cuervo verde flor con antifaces amarillos. Prometen compartirlo. Sus hijas gritaron de emoción. Bueno, se los compro si lo abrimos después de la cena. Al menos, pensó la madre, aprenderían que unir fuerzas tiene sus ventajas, aunque a la larga estos descubrimientos atentaran siempre contra lo poco que quedaba de su propio bienestar. Afuera seguía lloviendo, todavía estaba anunciada una semana más de lluvia sobre todo Vancouver y le inquietaba pensar qué haría con sus hijas hasta que empezaran las clases. Ya en la casa, Mientras acomodaba las compras y calentaba la comida, sus hijas vaciaron la casita de muñecas arrancando paredes y entrepisos y, con una donación conjunta de medias, hicieron un colchón en lo que antes fuera la cocinita. «Tener su propio espacio lo hará un ser más independiente», dijo la más grande mirando el resultado final. La menora sintió con seriedad. Comieron rápido, escuchando las consignas de la madre. Después hicieron sus preguntas. Podían llevarlo al colegio. ¿Podía ser el Kentucky el que las cuidara los viernes, en lugar de la tía Elizabeth y sus fideos blandos con brócoli? No. ¿Podían bañarlo con ellas? No, no se podía hacer ninguna de esas cosas. Abrieron el paquete en el living. La más chica jugó un rato con el celofán, enroscándoselo en el cuello y en las muñecas con suma concentración. La más grande enchufó el cargador y calzó el Kentucky cuidadosamente. Mientras la conexión se establecía, la madre leyó el manual sentada sobre la alfombra, con sus hijas a su espalda curiosas por los gráficos y algunas especificaciones, cada una amarrada a uno de sus hombros, con sus alientos dulces y nerviosos acariciándole las orejas. Lo disfrutó también, a su ciento una manera. Tenerlas así era algo muy parecido a la paz, las tres juntas, las risitas y sus manatous suaves acariciándole los brazos, tocando la textura del manual y los cartones de la caja. Al final, se pasaba la vida empujando sola hacia adelante, y los segundos como estos se le escapaban siempre entre los dedos. El cuervo se encendió y sus hijas se rieron. La más chica corrió en el lugar, apretando los puños de alegría y ansiedad, haciendo sonar los celofanes que todavía llevaba de pulseras. El Kentucky giró sobre su eje una vuelta, y otra, y otra. No se detenía. La madre se acercó, temerosa al principio, y lo levantó para comprobar que no estuviera atorado en nada. Finalmente, pensó, también hay alguien del otro lado intentando entender cómo se controla este aparato. Pero cuando lo apoyó otra vez en el piso, el Kentucky chilló, y fue un chillido agudo y rabioso. No se detenía. La más grande se tapó los oídos y la más chica la imitó. Ya no sonreían. El Kentucky volvía a girar sobre una de sus ruedas, más y más rápido, y la madre sintió el chillido áspero en sus dientes. «¡Basta!» gritó. El cuervo dejó de girar y fue derecho hacia sus hijas. La mayor se hizo a un lado y la menor, arrinconada contra una esquina del living, apoyó la espalda y las manos contra la pared y gritó en puntas de pies, aterrada, mientras el Kentucky golpeaba contra sus pies descalzos una y otra vez. La madre lo levantó en el aire y lo revoleó al medio del living, el aparato logró ponerse de pie y, sin dejar de chillar en ningún momento, volvió a salir en la misma dirección. La mayor se había subido al sillón, la chiquita seguía inmóvil contra la pared. Gritó al ver al Kentucky ir directo hacia ella, gritó de miedo y cerró los ojos con tanta fuerza que su madre dio un salto hacia ella sin pensarlo. Antes de que el cuervo volviera a golpearla, la madre estiró su mano hacia la repisa, levantó una lámpara de su pesada base de mármol y la bajó de un golpe contra el Kentucky. Todavía la levantó un par de veces más para golpearlo hasta que acabaron los chillidos. Destrozado sobre el parqué, el muñeco parecía ahora un extraño cuerpo abierto de felpa, chips y goma espuma. Una luz roja parpadeaba agonizante debajo de una pata desmembrada mientras, aferrada todavía contra la pared, a la hija menor se le caían las lágrimas en silencio. Cuando el LED del cacero 087937525 finalmente se apagó, su conexión total fue de solo un minuto y 17 segundos. 102 no iba a dar el brazo a torcer, si el topo ya no quería participar del ritual de media tarde del vivero, entonces que se echaran a perder las plantas que estaban a su cargo. Enzo parecía condenado no solo al abandono, su exmujer no era la primera en dejarlo, sino también a las desgracias que acarreaba ese sencillo barrio de hojas verdes. Regresó a la casa con un poco de romero y terminó de preparar la carne. Su amigo Carlo, de la farmacia, lo había invitado a pescar. Te ves peor que nunca, le había dicho dándole unas palmadas en el hombro, quizás sabiendo que, como ya era costumbre, Enzo no aceptaría la invitación. Pero ahora se lo estaba pensando. Hacía demasiado tiempo que únicamente se ocupaba del chico, la comida, el vivero y las cuentas. Y ese bendito Kentucky, el desaire de Mr lo estaba envenenando. Las cosas habían empeorado desde esa última tarde en la que discutió con su exmujer en el sillón con el topo debajo, oculto en su madriguera. Cuando al fin ella se fue, Enzo trabó la puerta y dio un largo y cansado suspiro, se volvió hacia el Living y lo encontró unos metros más allá, quieto y mirándolo a los ojos, como desafiándolo. Habría escuchado la detallada exposición sobre pedófilos de su exmujer. De ninguna manera, mister, dijo Enzo. Usted sabe que yo no pienso eso. En la tarde salieron a hacer algunas compras. Trae al topo, le dijo Enzo al chico, mientras sacaba el coche. Sabía que al topo le encantaba viajar en la luneta y lo pondría todavía de mejor humor si era el chico el que iba a buscarlo. En el tránsito, algunos coches llevaban en el vidrio trasero calcomanías de sus kentukis. La gente los usaba también como prendedores en sus bolsos y sus abrigos, o los pegaban en las ventanas de las casas junto al escudo de su equipo de fútbol o del partido político que había que votar. Y en el supermercado ya no eran los únicos que llevaban un Kentucky en el carrito. Frente a las heladeras de congelados, una mujer le preguntó al suyo si necesitaban más espinaca recibió un mensaje en el teléfono que la hizo reír, después abrió la heladera y tomó dos bolsas congeladas. Enzo envidiaba a quienes sí habían podido establecer comunicaciones más cercanas. No 103 entendía que había hecho mal, qué cosa tan terrible podría haber ofendido al viejo, y era evidente que las difamaciones de su exmujer habían terminado por arruinar la situación. Ella no volvió a llamar, pero la psicóloga del chico dejó tres mensajes pidiendo una cita urgente, y Enzo sabía que, cuando al fin aceptara la reunión, Nuria también participaría, estaría esperándolo sentada en el consultorio, mostrándole los dientes con su media sonrisa. Como asumía que todo estaba arruinado, había vuelto a intentar comunicarse con el Kentucky. Le había mostrado otra vez su número, por si acaso nunca lo había notado. También su correo electrónico y más tarde, ya malhumorado, le había escrito la dirección de la casa en un papel y se la había pegado en su madriguera, en la pata del sillón junto a la que solía esconderse. Pero nada había funcionado. Al volver del supermercado Enzo le encendió la RAI. El topo se alejó a su esquina, atento a las noticias mientras él acomodaba las compras. Los conductores se despedían con una nota de color, mientras el resumen de las noticias corría a toda velocidad al pie de la pantalla, un notero de excursión en la línea B de Roma Temini los ponía al tanto de las novedades kentukianas. Unas 30 personas en fila esperaban para consultar al, bufeto, la lechuza kentuki de un mendigo que, como decía el notero a cámara, respondía a todas las preguntas menos a la de cómo consiguió un mendigo una lechuza kentuki. Algunos entrevistados sostenían que el, ser, del, bufeto, era un conocido Bagbán indio. «Vine ayer y pedí un número para la lotería», decía uno, «el gufo todo lo sabe». Y una mujer, «yo vengo por el mendigo porque se lo merece», es una idea brillante. La gente hacía sus preguntas y traía ya consigo tantos papeles blancos como respuestas tuviera esa pregunta. Los dejaban frente al Kentucky que, después de meditarlo unos segundos, se paraba sobre el que decía, «en siete días», mejor olvidar, o, oh, dos veces. Por cada consulta había que dejar cinco euros. Si el Kentucky no elegía ninguna respuesta, había que pagar otros cinco para volver a preguntar. «Mire cómo nos podemos hacer un dinerito, mister», dijo, y se rió espiando al topo. El Kentucky no reaccionó. Enzo pensó que mister era un privilegiado y también un desagradecido, y se quedó un momento mirándolo. «Necesitamos hablar», dijo, «lo que está haciendo conmigo es». Lo pensó, no estaba seguro de que era exactamente lo que le estaba haciendo. No sé lo que es, pero no se hace, dijo Enzo al fin. Y después dijo, es esto, que se pasea el día entero por mi casa pero no se digna a dirigirme la ciento cuatro palabra.